Esta lucha se enmarca en otras luchas también que vienen desarrollándose en otros lugares de la ciudad hoy. Eh, la CAMPE que está haciendo la Federación de Organizaciones de Trabajadores de la Pol. Digo, desocupados, digo trabajadores, son desocupados, pero que vienen a plantear también incumplimientos que el municipio no no, lleva, no, no, no, ha, no ha podido o no ha querido resolver. Está el parate de todas las universidades, hasta la vuelta ahora está la movilización también en restaurados ...en defensa de la universidad pública... ...frente al Ministerio de Educación en breve... ...ahí Ate y Santa Fe van a estar juntos... Este, ...presentando un informe sobre las condiciones de edilidad... ...en las escuelas... ...que evidentemente la ministra salió a, a plantear... Eh, ...a nuestro entender equivocadamente... ...en relación a lo que está sucediendo... ...en la mayoría de la escuela de Rosario... ...y me animaría a decir de toda la provincia de Santa Fe... Este, ...y bueno y por supuesto esta carpa de trabajadores del Estado donde denunciamos precarización laboral tanto en salud como en educación hay doce despidos en el salud hay un despido en educación eh, a eso se le suma que los trabajadores sosteniendo política pública somos muy, estamos muy por debajo de la línea de pobreza el aumento no alcanzó eh, la cláusula gatillo es una gran mentira que no genera recuperación del poder adquisitivo lejos de eso nosotros Este ataque feroz, permanente que hay contra los derechos de los trabajadores, eh, tanto en lo público como en lo privado, venimos a denunciar estas situaciones eh, y también venimos a plantear que el aumento salarial que nos dieron no puede esperar hasta abril del año que viene y lo que tenemos que hacer es exigir al gobernador de la provincia, que es lo que venimos a hacer acá frente a la Casa del Gobierno, a plantear la reapertura paritaria salarial. Creemos que la paritaria no viene funcionando adecuadamente, a ritmo la de las necesidades reales que tienen los trabajadores y a trabajadores. Creemos que es indispensable una recuperación del poder adquisitivo en un proceso inflacionario que a fin de año, dicen, va a ser del 30 al 32%. Yo quisiera preguntar, y me pregunto, después de la cita del Fondo Solidario Federal, que es el famoso Fondo Sojero, que va a perjudicar a municipios y comunas, Cuanto más con este ajuste va a aumentar la inflación Y cuanto más con este ajuste va a generar mayor conflicto En las necesidades que tenemos los trabajadores Porque con esto eh, todos los municipios y comunas Que reciben este fondo federal No van a poder pagar salario a los trabajadores Eso inevitablemente lleva a un conflicto Así que estamos ante una situación de ajuste mucho más grande Mucho más grande y mucho más rápido De lo que venía sucediendo hasta acá Nosotros decimos que desde el 14 de diciembre, el 18 de diciembre este, del año pasado, cuando se aprobó la reforma provisional, este, brindando el Parlamento y reprimiendo al pueblo y a las organizaciones populares que se estaban manifestando contra este ajuste, que evidentemente perjudicó a más de 17 millones de personas, hubo un cambio en la política económica grupal y que es un ajuste permanente y lo que llamamos llama más de la reforma permanente, y la definición clara y precisa de un presidente que habla de un país no soberano y libre, sino emergente de las grandes decisiones que se toman en el primer mundo, dependiendo de las decisiones políticas que toma Estados Unidos. Lo demuestra el último acuerdo que firmaron con el FMI, donde hubo un saqueo a nuestro país en una semana con corridas bancarias este, de 11.000 millones de dólares. Eh, Raúl, eh, preguntarse, Daniel, recién hacía mención al informe que presentó eh, AMPAFE junto con Aten. Eh, ¿Qué nos puede contar de este informe y bueno, cómo tomaron la, las repercusiones de, de, de lo que dijo la ministra Valeria? Claro, nosotros creemos que primero la ministra tiene un despido en la educación, Alberto Romero, que lo tendría que reincorporar porque no le generaron el ámbito de defensa y tomaron un momento de la vida de, del trabajador que ya veníamos denunciando, estábamos en condiciones precarias con un legal junto a Chablu durante más de 20 años de servicio y que hoy lo dejan cesante y tiene la posibilidad completa para poder proyectar en su vida. Segundo, los problemas de gas y de instalaciones de gas que muy bien informaron los trabajadores de ATE, asistentes escolares y los trabajadores maestros de Alzafe que mandomuladamente fueron a presentar el informe que todos conocen hoy en los medios de comunicación y que a nuestro entender eh, la ministra se equivoca y no es real que sea reducido, sino que es realmente, más allá de que haya sido 10, 12 secuelas, no es un problema de cantidad, sino que toda la secuela tiene que estar en las condiciones normales y adecuadas para dar las mejores condiciones a los trabajadores y por supuesto a la comunidad en general y principalmente a los alumnos, a los niños y niñas que van a las escuelas, ¿no? Que nos parece, y de escuelas medias también, nos parece que tienen que tener las mejores condiciones y eso debe de reflejarse claramente en la responsabilidad de gestión que tiene un gobierno a la hora de invertir en educación y en salud, que son los grandes desafíos de estos tiempos y que no pueden venir de la mano de un ajuste. Creemos que hay responsabilidades claras y precisas del gobierno de la provincia de Santa Cruz, y tiene que dar respuesta y nos parece desubicada la la, eh, este, la respuesta, la, este, la declaración que hace la ministra justificándose de que ahora sí va a poner en funcionamiento los comités ministros de seguridad y e higiene, que sí va a ser este eh, eh, los inspectores se van a encargar eh, de aquellos lugares, algo de verdad hay, ¿no? eso Es lo que estamos planteando. Si no, no diríamos hoy acá y nos haría marcado el panorama de que en la ciudad de Rosario hay cuatro movilizaciones, ¿no? frente a la municipalidad, frente a rectorado, frente al Ministerio de Educación, ¿no? frente a la Casa de Gobierno, donde los trabajadores expresamos claramente el rechazo al ajuste que la provincia de Santa Fe claramente va llevando a la práctica. Sobre todo en el momento en que decidió firmar el acuerdo fiscal con el presidente de la nación y donde eso significa menos recursos para la provincia, menos autonomía, pero no es que se tiene que victimizar el gobernador, tiene que salir a plantear públicamente este, y llamar a la ciudadanía a expresarse, manifestarse en contra de esta política económica que está llevándose todo por delante. Eh, por último, Raúl, ¿cómo, cómo continúa la jornada? aquí. ¿Sí? Bueno, la jornada vamos, continúa con un acto central que en breve vamos a iniciar, con radios abiertas, contando todos los problemas que hay a nivel nacional, municipal y provincial, con los despidos que se avecinan el fábrica militar, que está prácticamente parada, con la producción caída. Nosotros creemos que, posteriores a esta carta del mediodía, vamos a ir a la protesta que están haciendo los trabajadores del Coricet, donde se les reduce donde se le reduce el salario a los trabajadores, artículo 9, donde van a empezar a cobrar la mitad de lo que están cobrando, y este, también a la tarde va a haber un festival, y a la noche vamos a hacer este, un guiso con todos los trabajadores para cerrar esta jornada de protesta, que va a continuar el 22 de abril, próximo, en Buenos Aires, a la Dirección de Fabricaciones ya. Militares... Hola. 22 de agosto, perdón. 22 de agosto, a la a la dirección de fabricaciones militares porque hoy se avecinan, como yo decía, nuevos despidos y seguramente eh, convocándonos el viernes que viene a una multisectorial que vamos a hacer en ATE para que realmente la ciudadanía de Rosario, eh, convocada por las organizaciones sociales, organizaciones gremiales, centrales, sindicales, este.. Partido político Nos expresemos contra esta política de ajuste Contra el Fondo Monetario Internacional En una marcha de toda la ciudad Para que realmente este, No solo manifestemos Nuestro rechazo y repudio Como te vengo anunciando Sino que claramente hay un mensaje de nuestro pueblo Para que esta democracia Cambie, cambie su Su forma de De expresarla eh, Como lo hace el gobierno nacional Más que nada para expresar el República de la, la política de cambio y de ajuste que tiene a arrasar con todos nuestros derechos.